Audio relatos. Un ejercicio sonoro de You are ahead of sail Until you say don't you show Y si nos paramos a pensar en todo aquello que derrochamos, en todo lo que invertimos y se lleva el viento, en todos los esfuerzos que fueron en vano. Si dedicásemos cinco minutos y nos parásemos a pensar, hallaríamos la respuesta a muchas incógnitas que por comodidad, facilidad, o incluso por pereza en algunos casos, se quedan en un limbo a la espera de ser resueltas, sin que nunca llegue el día para ellas. Flotando en una nube, sin lograr que nadie sea capaz de atraparlas, pescarlas, o cualquier acción que aun quitando lo difícil que pueda llegar a ser, no tarde en dar sus frutos. El mejor regalo que la vida nos puede aportar si ponemos de nuestra parte es la oportunidad de que nuestros ojos observen atónitos al no estar acostumbrados a atrapar al vuelo las fugaces sonrisas que se generan en los curiosos rostros de aquellos incomprendidos y marginados que por un momento olvidan sus problemas y dejan paso a una pequeña mueca de alegría Esa alegría que se siente al estar presente ante algo nuevo, al recobrar la esperanza en el ser humano. Esa alegría discreta, extrovertida e incontenible. Esa alegría al estar presentes ante la solidaridad. Algo que desde hace un tiempo parece que hayamos olvidado. Se ha consumido con la tormenta llamada crisis, que el nubarrón negro la asusta y la hace escapar. Este tiempo nos hace tumbarnos a la espera de que llegue la calma tan prometida después de la tormenta. Asustados por los truenos, olvidamos que la solidaridad queda muy lejos de lo que entendemos por ayuda. No es todo el lanzar una moneda con gesto de indiferencia a un sombrero que se ensucia apoyado en el suelo, a la espera de que cambie su suerte. En ocasiones olvidamos el derecho al estado de bienestar para ellos. Cansados de reivindicar por nuestros propios derechos, ignoramos que a la vuelta de la esquina hay gente que carece incluso de lo más primordial. Pero, con el debido respeto y sin pretender llevarle importancia a esto, nos gustaría subrayar, recalcar, remarcar la importancia que tiene en la vida, la solidaridad, dejando a un lado la economía. La solidaridad no es apiadarse y echarle la moneda recién sacada del carro de la compra a quien aguarda con cartón en mano a la espera de nuestra ayuda. Aunque con esto nuestra conciencia quede tranquila y se calme durante un par de semanas. Si un beso es solo un mordisco que aprendió educación, un fax enviado de boca a boca, el DNI del aliento, el reloj despertador del deseo, la puerta del garaje de la lengua. Si un beso es la lata de conserva de los labios, el boletín de notas del amor. portero automático del sexo, el traductor simultáneo de la ropa, si un beso sabe a bronquios, a prisa de relojes, a diafragma, a tobogán húmedo, a despedida de chat, a comida rápida. Si un beso Es solo un mordisco que aprendió educación. Audio Relatos Podcast. Todo dos veces, todo dos veces. Esta semana juego a decir todo dos veces, todo dos veces, porque me siento como una farola donde mea un perro. un perro y estoy triste como la correspondencia como la correspondencia y la lluvia coagula en mi ventana en mi ventana con su cara de pájaro de pájaro y mirarte no me pone blandita por dentro por dentro y el corazón me suena como una rata con las patas de madera de madera y tu voz ya no es dulce como un sofá como un sofá esta semana juego decir todo veces todo veces te dejo te dejo so let's have a song and let's have it loud The louder the better To drown out the crowd Oh, here is my order Waiter, please make my blue Got the blues So bad I could die What's the use All I see is you sweet I can't drink, I can't eat I can't think, I can't sleep So let's have a song Let's have it loud The louder the better to drown Out the crowd, oh here. If at the sound of a whistle, at de menos hasta morirme, como alcohol en las venas cortadas, como ese dolor de espejos rotos frente a tu cara, como cuando tu madre te dice no te quiero ver nunca más. A ratos te echo de menos y aprieto los dientes y todo lo que miro tiene tu nombre. A ratos quisiera deshacerme hasta de mí para no tener que extrañar tu voz diciéndome ¿cuándo vienes? Como ese olor a leña quemada y ese frío que te llena el alma, ¿sabes? Es ese suspiro en el aeropuerto cuando aparece esa persona tras la maleta y la vida se detiene ahí. jornadas andaluzas de podcasting ¿Ves cerca de Andalucía y te gustan los podcasts? Tanto si eres oyente o podcaster ¡Vente con nosotros! El próximo sábado 16 de mayo en Málaga te esperamos Más información en la web japot.es y en Twitter japot15. Japot15, ¿a qué esperas para venir? Y nosotros, mis queridos lectores de otro planeta, iremos a visitarles para que vuestra vida sea tan ideal, racional y precisa. como la nuestra Malaventuranzas. Malaventurado el amor, porque es tierno y doloroso, como abrazarse a un niño en llamas. Malaventurados los que prostituyen, los que sienten con silencio porque su sonrisa semejará un puñado de lepra malaventuradas las pesadillas porque son sueños que viven en un barco hundido malaventurados los espejos porque sirven de almacén al paso de los años y al rastro de los taños malaventurados los que mejoran en la medida en que son olvidados porque resucitarán en el interior de un cadáver. Malaventurados los recuerdos, porque son corazonadas hacia atrás. Malaventurados los que nunca lloran, porque morirán por retención de líquidos. Malaventurado el mundo, porque no parece querer a nadie. Fausto, mi vecino, está entre quienes leen en el periódico. Viene a leerlo a mi casa. Da una ojeada, un par de segundos a la primera página... ...y así más o menos a las demás... ...hasta detenerse por fin en los sucesos y en la sección de deportes. ¿Quién sabe? Me digo. Quizás ya se ha leído el resto en otro sitio... Así que un día decidí preguntarle por qué pasaba tras de corrido por las otras páginas. Un poco avergonzado, me respondió. Porque casi no me entero. Alguna vez intento leer la política, lo que pasa afuera, los sindicatos... Pero Matasco no más a empezar. Matasco, no me entero lo que dicen y me lío. Fausto tiene 20 años. ¿Cómo es posible que no entienda la prensa? Entonces le he pedido un favor... le he dado a leer dos recortes de prensa de las secciones de Economía y Política Interior, con el ruego de que subraye cada palabra que no entienda. Al ver los resultados se me han puesto los pelos de punta, porque tanto en un artículo como en el otro se habla de representantes de Fausto, diputados y sindicalistas, y encima de decisiones que repercutirán sobre Fausto. Uno se titula... Los productores discrepan. Fausto produce. Es un obrero, pero si discrepa o no, no me lo ha sabido decir. Bah, ellos sabrán. Esta frase lo dice todo. Fausto ha entendido que su destino en la vida es llevar la carga y obedecer las normas que dictan otros. Acudirá al reclamo de los pastores. Hará huelgas, irá a manifestaciones, votará. Pero no hará nada más. Las discusiones para tomar una u otra decisión se las dejará a los pastores. Él es una oveja que no comprende. ¿Cuántos faustos habrá en nuestra sociedad? Este es el sonido de un búho por la noche. Es el sonido que emite el jefe del segundo pelotón de infantería de Marina de Cartagena para que ejecuten la directriz 3. Que me pongas otro pelotazo, caña. Enemigos ocultos, repliegue al anterior puesto de control. <risa> Protegemos a nuestro mejor aliado. Que me pega? El medio ambiente. Fuerzas Armadas. <risa> Sigue negando que eres una mierda, que no vales, que no tienes fondo, que te encuentras bien en esta vorágine sin rumbo ni sentido que es la vida. Paséate por ahí fingiendo una carita inocente, creyéndote buena persona con tu moral plana y reseca. No lo sabes. Pero no ayudas a la gente La gente te ayuda a ti sin querer Te ayuda a creerte el angelito que no eres Porque nadie lo es Crees traer luz Pero la oscuridad nunca se va Por mucho que tú te niegues a verla No aceptas tu humanidad Cierras los ojos ante el fuego Y te tapas los oídos ante la tormenta No vas a arreglar el mundo con tu puta Sonrisa de cartón Y no vas a solucionar nada Con una palmadita en la espalda Créete especial, pero eres la misma basura que los demás aunque no quieras que los demás lo vean. A mí me la pela, acepto y absorbo este mundo tenebroso que es parte de mí como yo soy parte de él. No me da miedo disimular el gran odio que me quema por dentro. No temo a gritar de rabia, Mientras mando toda la mierda de la que nunca debió salir, creo en la oscuridad de dentro del pecho y asumo que no soy buena persona porque nadie lo es. Acepto el mal. Y la desesperación como algo mío, sé que hay dolor ahí fuera y aquí dentro. Observo y vomito, juzgo, no sentencio, no tengo ese poder, no soy mejor que ellos. Y ¿sabes qué? tu puto disfraz, también. Texto de Mauro y Elena, alumnos del Instituto Andreu Pere de Alcoy, Alicante, para un proyecto de vídeo con carácter de acción social. Poemas de la colección Horario de visitas de Olga Susana López Portela Si un beso es solo un mordisco que aprendió educación Todo dos veces, todo dos veces Poema a ratos de Susana Ramírez En la voz de mi querida Lila Extrem. Malaventuranza otro de los poemas de la colección Horario de Visitas de Olga Susana López Portela. Right, Fausto, un texto y colaboración para el programa Amigo desde la Tejonera, en su segundo aniversario, con la colaboración de José Antonio Algarra, Uchu, un buen amigo. La saplant its true. Y para completar este programa, un relato especial de Alberto Ortega, Lubintam, Hombre Yankee. You made me feel better Tee ta toe That's the way it's gonna go now Curly logs Two rows before You made me feel better tee ta That's the way it's gonna go now Curly locks Two roads before you Which one will be your choice? I really wanna know now Curly locks Your father is a pukjot el yankee apareció tras la gran crisis aterrizó una mañana en la puerta de la sucursal vestía un traje de tartán y zapatos acharolados de los que emergía un tipo inquieto y desgarbado usaba gafas redondas a lo Clark Kent y su mayor superpoder consistía en hablar un español fácilmente ininteligible el hombre yankee trajo cigarrillos mentolados Coca-Cola de cereza y un baúl mágico del cual sacaba palabras como briefing, coaching, empowerment, goals, milestones o deadline. Y los sucursalenses las oyeron y la productividad creció. El hombre Yankee ascendió a gerente de operaciones y alquiló un anodino cubículo con vistas a la avenida. Y lo decoró con GTD List, Scorecards, Revenue Charts y un tarro de chocolatinas con la inscripción Motivation Tools en la tapa. Y los demás gerentes lo imitaron. Y el beneficio aumentó. El hombre yankee escaló hasta la dirección del banco y ocupó un yermo despacho en donde colgó sus títulos de Harvard. Y el póster de un caza-reactor sobrevolando la palabra leadership. Ya no se veía la calle, así que el hombre yanqui acomodó un ficus al que regaba con agua del baño de ejecutivos. El hombre yanqui asistió a meetings, estudió market trends, organizó conference calls y la compañía creció. Un día. El hombre Yankee fue llamado al penthouse presidencial y se reunió con el fundador por largas horas. Hablaron de stock options, shareholders, underwriters, venture capital, portfolio, holdouts. El hombre Yankee explicó sus ideas con el fervor propio de los locos y los paladines, y el viejo presidente escuchó Juntos bebieron y fumaron toda la noche hasta que al amanecer el americano señaló la última estrella del cielo con la sonrisa afortunada del que no sabe que es su última palabra, su última caricia o su última herida. El presidente extendió su mano sobre el horizonte y con serena frialdad empujó al hombre hacia el vacío y el yanqui cayó. Los cambios son solo para los debajo. Todo cambia para que todo siga igual y la eterna y beatífica estirpe de jerifaltes seguirá gobernando gracias a la opresión de muchos y al candor de aquellos que creen en el sistema. Un hombre yanqui apareció tras la gran crisis. Aterrizó una mañana. En la puerta de la sucursal. Alberto Ortega. En Twitter. Lo pintamos. Has escuchado audiorelatos. Un bólido sonoro de Ray Raihen. Para más información, raihen.com, creo. Y audiorelatos.wordpress.com. Y añadir un saludo especial a mi amigo Óscar Daniel Carrizo y todos los amigos y amigas de Freiburg. y Basel y por supuesto a ti también que estás ahí escuchando ahora mismo si lo escuchas a doble velocidad te mato